バン La canción del Espanta Pájaros 091 desde Granada La Bella en Oldie Motel en Rock FM para ser un grupo joven formado hace 10 años y con solo tres álbumes publicados. Oye, uno flipa con el grupo australiano y los debates que desata entre otros grupos de rock y algunos críticos a propósito de las influencias que denotan sus canciones. La eterna canción tonta. ¿Son buenas o no las canciones? Todas las canciones vienen de otras canciones. Todos los músicos vienen de ser influidos por músicos anteriores a los que han oído. Todos llevamos ecos de músicas que hemos oído a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros compañeros, en los bares, en. Yo qué sé, cuando te vas a depilar, tú que me estás oyendo ahora, todas esas cosas, ¿no? Pues ahí se quedan y un, un escritor de música pues le salen muchas cosas de esas, ¿no? Si、sí, es muy grande y muy original. A mí el primer álbum de este grupo me gustó mucho, sobre todo por culpa de esta canción. Música <risa> in the night.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 you